Bueno, muy buenas noches. Este resumen,、eh, mi nombre es Carol Vanessa Escobarobando, del g r a d o donde a A mí me tocó el resumen de Apolo la serpiente Pitón y el monte Parnaso. Bueno, yo escribí el resumen en el cuaderno y pues lo voy a leer. Me quedaba más, queda más fácil. Dice: Apolo es probablemente el protagonista en la destrucción de Troya, ya que el dios se había enamorado de Casandra s y como regalo le había dado el don de profesar. Pero Casandra s le es infiel. A Apolo, y como castigo, le dice: Esto seguirás profesando, pero nadie te creerá. Y así fue: nadie le creyó lo que decía, y descuidaron la muralla. Es entonces que aprovechan los griegos para realizar la destrucción de Troya con el famoso caballo de madera. Este es llevado y dejado cerca la muralla, y se rumoraba que era para la diosa Atenea como ofrenda, y quedaban por terminada la guerra. Al principio, un poco indecisos, pero lo tomaron como regalo. El dilema de todo era que por dónde iba a ser metido este pequeño regalo a la ciudad. Unos decían que romper la muralla y así fue: se rompe y empiezan a celebrar, se emborrachan. Esas, es ahí que la gran tropa griega actúa. Uno de ellos les da la guía con una trompeta, que ahí empiezan a salir los del caballo de madera y entrar la tropa. En este, en este momento queda Troya destruida y derrumbada para siempre. Apolo era hijo del propio Zeus y mimado de, pequeño de sus, y mimado de pequeño de su padre. Apenas su madre lo dio a luz, fue cal, colmado de dones y privilegios: un casco de oro, un caballo de alas y ser el más bello de todos los dioses. En la ciudad de Delfos o de Apolo, cuando comienzan sus aventuras y empiezan matando a la serpiente Pitón, Pitón escondida en una cueva que se comía todo lo que producía la región, todos agradecidos con Apolo le realizan una estatua en nombre de él. p i t i a s llamada así porque Apolo cubrió su trono con la piel de la serpiente de Pitón, ella respondía muchas preguntas mientras Apolo estaba en su pasión, el canto, la música y en, en el monte Parnaso, donde vivían las nuevas musas. Cada musa era protectora de algo: una era la diosa del canto, otra de la música, otra del universo, otra la diosa de la danza y así. Todos bailan desde la música hasta el dios de las lluvias. De allí desterró Zeus a Apolo, su hijo, porque Apolo tuvo un hijo a quien le confió la educación de este, al centauro Quirón, y este le enseñó medicina. Fue tanto lo que aprendió que revivía a los muertos. A des enfadado, se queja ante Zeus. Zeus, de acuerdo con su hermano, manda un rayo al hijo de Apolo y lo mata. Apolo de venganza a al país de los cíclopes. Quien le daba el rayo a Zeus y los mata a todos. Pero su venganza fue castigada y lo mandaron al mundo de los mortales, como cada uno de nosotros, a ser nombrado Dios protector del campo. Bueno, pues a mí sí me g u s t ó esta historia, porque, pues la verdad, no es un final como los demás. Terminan un final distinto. Este final es muy chévere, ya que, ya que, pues no termina como los otros, que pam, vivieron todos felices para siempre, sino que, pues. Eh, hay un, hay, un, ¿qué? hay un, un final muy chévere que es que todos tienen un castigo si hacen algo malo. Y pues la verdad es muy chévere este libro, pues nunca me lo había leído y es muy, muy chévere. Se lo recomiendo a todos.